En Teleelch, Radio Marca, La Glorieta, con Rosmaria Alonso, el programa que madruga contigo. Es viernes, 5 de mayo, hemos llegado a las 8 en punto de la mañana de este viernes, en el que tendremos predominio de cielos despejados con temperaturas máximas, ...en torno a los 26 grados... ...ahora la estación meteorológica de Teleelchi ...indica 16 con 2 grados de temperatura. Los resultados de estas elecciones locales y autonómicas... ...son inciertos... ...la inestabilidad que sufrimos... ...en un mundo que sigue jugando a las guerras con un Gobierno Nacional con aliados que andan a la gresca, con un Gobierno autonómico que no ha resuelto uno de los problemas principales, la atención primaria, o con un Gobierno local que complica el tráfico en una ciudad con 6.000 nuevas matriculaciones de vehículos en el último año y con 12.000 nuevos conductores, en 2022 no sabemos qué votos se van a depositar en las urnas el próximo 28 de mayo. Pues esta tarde el candidato socialista a la presidencia de la Generalitat, Chimo Puig, vuelve a Elche. Esta vez con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para visitar la fábrica de bicicletas de la marca Mondraker, en el Parque Empresarial de Torrellano. La Semana Santa sacó del paro a más de 650 personas que trabajaron en el sector de servicios. Los datos del desempleo ya se conocen y también fueron buenos para Elche durante el pasado mes de abril. Y Elche, otra buena noticia, ha vuelto a revalidar sus cinco banderas azules para sus playas, esos galardones que distinguen la calidad del litoral ilicitano. Ya tenemos Feria Andaluza, el encendido de farolillos en la zona de Candalix dio inicio ayer al fin de semana de Feria Andaluza organizada por la Casa de Andalucía en colaboración con el Ayuntamiento de Elche y en el Paseo de la Estación también se inauguró ayer por la tarde la Feria de Atracciones. En la crónica deportiva les estamos contando que el Elche ya trabaja en la plantilla de la próxima temporada en Segunda División. La mitad de los jugadores finalizan contrato el próximo 30 de junio. Otros 13 tienen contrato en vigor para las próximas temporadas. Informativos en Teleelch Radio Marca. Pues hoy nuestra noticia de portada. Hemos querido comenzar con el paro porque son buenas las cifras. Bajó en el Che durante el pasado mes de abril. Nos cuenta los datos nuestra compañera Iciar Martínez. Muy buenos días. Buenos días, Ros. El paro ha bajado en Elche en 363 personas, por lo que la tasa de desempleo se encuentra en 20.218. Esta cifra coincide con los del resto de la comarca favorecidos por la Semana Santa. De hecho, el sector que más empleo creó en abril fue el sector servicios, ya que de las 363 personas que encontrado tra trabajo en el pasado mes, 246 lo hicieron en ese sector. El resto lo consiguieron en la industria construcción y agricultura. Sin embargo, aunque el sector servicios sea el que más empleo creó en abril, también es el que más engorda las listas de parados. Lo de los más de 20.000 parados en Elche, 12.500 son del servicio. Y por edades, la mayoría de personas que encontraron trabajo Tienen entre 25 y 44 años. Por sexo sigue habiendo brecha de género, ya que de los 20.218 parados, más de 12.000 son mujeres y el resto, más de 7.000, son hombres. Gracias, Iciar. Y seguimos con más cifras porque... 172.000 ilicitanos tienen el próximo 28 de mayo una cita con las urnas, concretamente un total de 172.517 personas podrán votar en estas elecciones municipales y autonómicas. Son 9.318 personas más que en los últimos comicios de 2019. Así que desde el pasado miércoles se están enviando ya las notificaciones por correo a las 2.600 personas que por sorteo ...les ha tocado estar el domingo 28 de mayo... ...en todas las mesas electorales... ...que se van a distribuir en el municipio... ...para garantizar las votaciones... ...y un recuento limpio de las mismas. Bueno, pues la comunidad valenciana... ...se ha convertido un año más... ...en la región de España... ...con más banderas azules en sus playas... Son 153 distintivos, 14 más que en 2022. Alicante es la provincia que más banderas azules ha obtenido... ...y Elche ha mantenido sus cinco playas. Arenales, Carabasí, El Altet, La Marina, Les Pesqueres y El Rebollo... ...todas ellas volverán a tener la bandera azul ondeando... ...para que los banichas sepan... ...que hay calidad en las playas... ...ayer el concejal de turismo, Carles Molina... ...pues anunciaba con mucha alegría esta noticia... Hoy hemos recibido la noticia que hemos sido distinguidos con cinco banderas azules en nuestras playas de Elche. Unas playas de extraordinaria calidad por su seguridad, accesibilidad y compromiso medioambiental y también por sus eventos de temporada como el salvamento y socorrismo. Celebramos este reconocimiento y confiamos que la temporada estival sea muy positiva para el sector turístico. Y seguimos con más asuntos. La UTE y el Ayuntamiento han impulsado una campaña de concienciación de reciclaje en los colegios de la ciudad. La presentaron ayer en rueda de prensa. Estuvo nuestra compañera Marga Acea. Muy buenos días, cuéntanos. Buenos días, Ross. Con el objetivo de generar conciencia sobre la necesidad de reciclar, la UT de Limpieza y el Ayuntamiento harán llegar a 25 colegios de la ciudad unos talleres sobre residuos y reutilización. De esta manera, alrededor de 5.000 escolares aprenderán de una manera lúdica la correcta separación de los residuos o su reciclaje. Estos talleres se impartirán entre los meses de mayo y junio y el próximo curso escolar se retomarán. Para hacerlo divertido, dos trabajadores de la UTE acuden al aula, a dar el taller y posteriormente los escolares aprenden con un juego creado específico para colegios a modo de trivial. Esta iniciativa de sensibilización entre escolares quiere mejorar todavía más las cifras de reciclado en Elche. Y es que en el último año ha incrementado más de un 5% las cifras de recogida en envases O cartón. Gracias Marga, escuchamos al delegado de la UTE, Alberto Bleda. Los niños, que son los que al final también nos ayudan a los mayores a saber... ...qué tenemos que hacer con los residuos que tenemos en casa... ...y que el punto que queríamos buscar diferente en esta campaña... ...era como comentaba, el dejar un juego... ...un juego que les ayude a aprender a jugar, a ...aprender, perdón, a, aprender a reciclar, a aprender dónde tiene que ir cada residuo... ...y que ese juego se mantenga en el colegio... ...para los siguientes escolares que vayan viniendo... Y el concejal de limpieza Héctor Díez no solo habló de esta campaña de reciclaje, también del contenedor marrón, ese que sirve solo para recoger la basura orgánica, pues se está implantando, dice, poco a poco en todo el municipio. Y en breve será, pues en los próximos meses se instalará, dice, en barrios como Alcavix, Zona Universidad, Trabalón o Palmerales. Hemos completado toda la parte oeste del casco urbano y tenemos el centro histórico implantado, vamos a ir hacia las zonas de, del este del casco urbano Altavís, Altavís Universidad, zapatillera Patillera eh, y bueno, toda la zona de los palmerales, San Antón, Ciudad Jardín y bueno, los ma, nuevos barrios de expansión en el Trabalón y el campo de fútbol, pero progresivamente y también eh, en las pedanías. Informativos en Teleelch Radio Marca. Abrimos el bloque electoral. Ayer el candidato socialista mantuvo una reunión con responsables del Instituto Ciudad y de Aelche. Carlos González hizo balance de la gestión de su mandato y compartió proyectos con esta asociación en pro de la planificación estratégica del municipio. Y ayer, además, el PSOE presentó su programa electoral con más de 200 compromisos. El portavoz socialista y candidato Héctor Díez aseguró que se trata de un programa de gobierno vivo. ...con propuestas esenciales... ...que va a ser un documento ágil, directo... ...con algo más de 200 eh, propuestas en distintos ámbitos... ...que lo que pretende es dar respuesta a las necesidades... ...de los eh, ciudadanos en la próxima legislatura... ...dándole especial importancia al bienestar y la salud... ...a la movilidad limpia en nuestro municipio... ...al espacio público y sobre todo también... ...a la cohesión territorial... Y por otro lado, el Partido Popular ha criticado al candidato Chimo Puig por el anuncio que realizó esta semana de rebajar el precio del agua desalada. Así lo anunciaba. Va a aprobar la rebaja adicional que anuncié de 10 céntimos del agua desalada, a que se sumará a la, que ya, a la subvención del Gobierno de España. Esta rebaja de 10 céntimos afectará a 26 comunidades delgantes que se beneficiarán El precio final será más bajo incluso del que habíamos planteado, se había planteado inicialmente, que era 0,24, va a ser 0,22. Pues para los populares no valen que las rebajas se anuncien en tiempo electoral. El diputado autonómico del PP, Miguel Barrachina, además le ha pedido explicaciones. Y Chimo además, debe explicar si el coste del agua desalada está inflado porque presuntamente el Partido Socialista financió sus campañas, incluidas las campañas internas de Chimo con este tipo de construcciones adjudicadas en la etapa de Rodríguez Zapatero y Cristina Narbona, actual presidenta del PSOE, como ministra de Medio Ambiente. Y Compromiso se reunió con miembros de la plataforma de afectados por las hipotecas para abordar políticas que garanticen el acceso a la vivienda. La candidata Esther Díez se comprometió a trabajar para solucionar este problema. Desde Compromís Perelche entendemos que a nivel municipal tenemos que dar prioridad a las políticas de vivienda para asegurar que ningún ilicitano o ilicitana tenga que escoger entre llenar la cesta de la compra o pagar el alquiler. Igual que hemos sido capaces desde el Ayuntamiento de articular medidas que han dado respuesta a la crisis económica y energética durante estos años, ahora tenemos que poner en marcha las actuaciones necesarias para facilitar a nuestros vecinos y vecinas hacer frente a este importante gasto. Y escuchamos las declaraciones del candidato de Contigo, Carlos San José, porque propuso llevar ayer, llevar el autobús urbano a las pedanías de Torrellano y La Olla, porque asegura que tienen falta de frecuencias o carecen de transportes alternativos. Estamos planteando una medida muy interesante para los miles de ilicitanos que van mmm, diariamente al parque empresarial, viven en La Olla de Torrellano y que mayoritariamente apuestan por el vehículo particular. ...pensamos que llevar el autobús urbano a estos tres puntos... ...tan próximos de la ciudad, pues supone atender... ...las necesidades de casi 20.000 personas... ...que también son ilicitanos. Informativos en Teleelch, Radio Marca. Pues volvemos otra vez... ...a hablar de la Feria Andaluza. ...las sevillanas volverán a estar en el solar de Candalix... ...anoche se inauguró y permanecerá hasta este domingo... ...en el solar de Candalix... ...la Casa de Andalucía ha montado siete casetas... ...una más que el pasado año... ...y también un escenario... ...donde se han programado actuaciones musicales... ...durante todos los días... ...en el Paseo de la Estación... ...también se ha instalado esa Feria de Atracciones... ...hoy actuarán el grupo Seguidilla y el dúo Hoy Emisón... ...y el sábado los grupos de baile de Inma Bernabéu y de Marilón López... ...esto era lo que nos contaba el presidente de la Casa de Andalucía... ...Juan José Jaimez, horas antes de la inauguración. Aquí eh, este año pues, va a haber muy buenas actuaciones en el, el escenario central... ...y como siempre pues, eh, baile de sevillanas, de flamenquito, ...y de cosas así, y la degustación de, de muchas de las recetas... ...y tapas típicas de aquí de Elche y de Andalucía también, que, que se hace". Hablamos a continuación de arte porque los cuadros del pintor ilicitano Tomás Almela, que a sus 88 años se encuentra, sigue dibujando las montañas alicantinas en blanco y negro, se exponen desde ayer en el Palacio de la Diputación Provincial, en Alicante. Se trata de 33 cuadros de los más personales del artista. ...donde Tomás Almela ha plasmado... ...la belleza del paisaje alicantino... ...es lo que nos contaba ayer... ...el comisario de la exposición y biógrafo... ...del pintor José Manuel Sola. ...obras de un periodo que alcanzan 65 años... ...65 años desde el 58 al 2017... ...que muestran eh, única y exclusivamente, de ahí que tu, tu comentario eh, referente a obras no vistas... ...y nunca antes expuestas, mmm, únicamente de la, del, de, la, de la provincia, vistas de la provincia... ...sobre todo de la zona de la montaña Alicantina, que a él le han apasionado siempre, siempre". ...y esta semana en la Alcudia se ha inaugurado una exposición... ...que hace un repaso de la historia del museo... ...que comenzó en 1948... ...en el garaje de la vivienda de Alejandro Ramos Folqués... ...a lo largo de sus 75 años ha experimentado varias remodelaciones... ...siendo la más destacada, la última, la de 2010... ...con los fondos de pla, del Plan Confianza de la Generalitat Valenciana... ...con ese dinero se amplió las instalaciones... ...y permitió mejorar las condiciones de los investigadores... ...un museo que cumple 75 años... ...y que cuenta con un centro de interpretación de primer nivel... ...las piezas íberas halladas en el yacimiento están expuestas... ...y la historia de nuestras civilizaciones pasadas... ...está saliendo a la luz en cada una... ...de las excavaciones arqueológicas que se llevan a cabo... Alejandro Ramos, director de la Fundación Alcudia, nos cuenta cómo fueron los inicios de este museo, cómo su abuelo tuvo que realizar el museo en su propia casa, porque aquí, en la ciudad, no encontraba apoyos políticos. Por, eh, desde un principio nunca imaginó tener un museo en la propia Alcudia, siempre quiso tener un museo en Elche, pero las desamenencia con los políticos de, de, ese, de esos momentos... Pues hizo que no consiguiera lo que tampoco había conseguido Pedro Ibarra, que era tener un museo en la, en la ciudad. Entonces, a partir de los años 40, decidió eh, que tenía que ponerlo en la alcudia. Entonces, eh, habilitó la cochera, lo que era la cochera del, de la casa, y una habitación de unos 40 metros cuadrados eh, se convirtió en, en, el, en el museo. Pues también cumpleaños Joaquín González Villa... ...pero muchos más que los del Museo de la Alcudia... ...porque 100 años no se cumplen todos los días... ...el pasado martes fue su cumpleaños... ...Joaquín González lo celebró con su familia, amigos y vecinos... ...quienes le organizaron una comida en la calle Ruperto Chapí... ...para celebrarlo junto a él... ...Joaquín nació en el 23 del pasado siglo... ...en Benijófar, ...pero con 6 años... ...llegó a Elche y aquí se quedó... ...es vecino del barrio del corazón de Jesús... ...y ha dedicado parte de su vida... ...a conducir líneas de autocares costeras... ...y también autobuses urbanos... ...ahora celebra el camino de su vida... ...el de cumplir 100 años con los suyos... ...Joaquín, desde Teleelche, Radio Marca... ...te deseamos feliz cumpleaños... ...aunque sea con varios días de retraso... ...porque tú eres centenario al igual... El Elche Club de Fútbol. Y este fin de semana, el sábado y domingo, se ha programado cortar la calle Eduardo Fernández García desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde por las obras de acometida de saneamiento de aguas del Elche para dar servicio a dos edificios de nueva construcción. ...así que atención conductores... ...porque esta calle Eduardo Ferrandes ...estará cortada al tráfico... ...hasta el cruce con Jerónimo Antón... ...sábado y domingo... ...por lo que la policía local... ...ya ha habilitado itinerarios alternativos... ...para el tráfico rodado. Y hablamos de una distinción... ...en Elche hay varios vecinos... ...que han nacido en La Carolina, en Jaín... ...y no se olvidan de su pueblo... ...ni tampoco de sus tradiciones... ...el pasado año se llevó a cabo... ...un homenaje a la mujer minera... ...y el alcalde les entregó pues una dama del Che. ...así que ahora han nombrado al alcalde... ...de la ciudad socio de honor... ...de la Asociación Cultural Minero Carolinense. Y por otro lado, este fin de semana en IFA... ...se vuelve a abrir la Feria del Motor... ...del automóvil y de las motos... ...gracias a Cirauto, a Expocar... ...el Salón del Automóvil de Ocasión... ...y a sobre dos ruedas, la Feria... ...de las motocicletas. Informativos en Teleelch Radio Marca. ¿Tienes plan este finde? Sí, un plan sobre ruedas. Fira Espocar y sobre dos ruedas. La mayor oferta del automóvil nuevo de ocasión y motocicleta de la provincia. Cientos de marcas y modelos con descuentos exclusivos de feria. Fira Auto Spocar y sobre dos ruedas. Del 5 al 7 de mayo en IFA Firalacan. ¿Te apuntas? ¡Aloja, disfrutones! ¿Os gusta el buen cine y compartir risas alrededor de una mesa? Pues os encantarán los ciberplanes del Aljub. Porque seas como seas, hay uno para ti. Encuentra el tuyo desde 5,75 euros. Próxima parada, Al Aljub Destino Asis. Descubre más en cclaljub.com ¿Qué es tener carácter? Es tener más de 600 kilómetros de autonomía. Es pasar de 0 a 100 en apenas 5 segundos. Pero quedarte en cero emisiones contaminantes. Tener carácter es ser eléctrico. Nuevo Audi Q8 e-tron 100% eléctrico. Es cuestión de carácter. ¿Quieres probarlo? Ven a tu concesionario oficial Audi en Serramóvil Elche, Olezamóvil Orihuela y el móvil Elda Petrer.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 Te ben dan weer te komen. En niet dat ik me alegre por ti. Ik heb een Laat me al het geval de Ik de la Liga Guerreras Ciberdrola en Teleelch. Vive la emoción de la Liga Guerreras Ciberdrola en Teleelch. Siguen directo los partidos del Atic Go Balonmano Elche. Tras el gran triunfo en el partido de ida toca cerrar la clasificación para semifinales. Sábado 6 de mayo Atic Go Balonmano Elche conservas Orbe Rubensa Balonmano Porriño a las 7 y cuarto. Desde el pabellón Esperanza Back de Elche conexión en directo en Teleelch. Partido ofrecido por Atic Go ...tu tienda online de alfombras... Traffic, autoescuelas y formación... ...y Teica Vending. Cinco minutos para llegar a las ocho y media... ...después de escuchar a... ...Chanel y Abraham Mateo en clavadito... ...vamos con los deportes... ...con la crónica de Paco Gómez... ...nos está contando desde las siete de la mañana... ...cómo se está preparando Sebastián Becas... ...ese de cara a afrontar la segunda la temporada en segunda división se ha hecho recuento de jugadores que su contrato termina en junio el 30 de junio y de los que tienen contrato para las próximas temporadas pero que debido a la calidad del jugador pueden recibir mm, ofertas de otros clubes en fin Paco Gómez nos cuenta qué va a pasar ...para el Elche Club de Fútbol... ...para la era de Sebastián Becasese ...en la segunda división... ...y nos lo cuenta ahora... ...que el Elche ha hecho parón... ...esta semana no hay partido... ...de esta, en esta jornada no hay partido de Liga... ...por la Copa del Rey... ...que se va a disputar... ...muy buenos días Paco... Hola, buenos días. En la mitad de la plantilla del Elche Club de Fútbol termina contrato el 30 de junio. Trece futbolistas, cuatro de ellos cedidos, tendrán que resolver su futuro. Piezas importantes como Edgar Badía, Omar Mascarel, Lucas Boyé y Pere Milla son susceptibles de recibir ofertas, aunque todos están atados para las próximas campañas. Y es que se avecina un verano interesante y con movimientos en las oficinas del Martínez Valero. Con el descenso de categoría, la entidad que dirige... Cristian Bragarnik afronta el exigente reto de regresar a primera. Para ello el proyecto y la planificación deportiva no puede volver a fallar. Respecto a la actual plantilla cabe destacar que 13 futbolistas tienen contrato en vigor más allá del 30 de junio y otros 13 acaban su vinculación con el club en los próximos dos meses. De estos 26 jugadores la mitad acaban pero hay algunos eh, que el propio Sebastián Becasese ya ha demostrado que cuenta con ellos para la próxima temporada. Son los casos de Gerard Gumbau, Elibelton Palacios y Pedro Vigas que están jugando con el técnico argentino con lo que se les propondrá una renovación de contrato. Más interrogantes están casos como el de Josan Fernández, una institución en el Elche Club de Fútbol o Gonzalo Verdú, los dos supervivientes de la época de segunda división B. El resto eh, no seguirán. Igual que los cuatro cedidos, Alex Collado, pollirola. Ram Dienteque y Carmona volverán a sus clubes de origen, el único que podría interesar es Carmona, eh, por el que el propio Sebastián Becasese eh, ha reconocido que es un futbolista que le gusta mucho, y de los 13 jugadores que tienen contrato en vigor, puede haber alguno como hemos comentado, con cartel eh, que tenga ofertas de primera división, si hacemos cuentas de los 13 que tienen contrato, más los 3 o 4 que podrían renovar estaríamos hablando de un bloque importante para la próxima temporada ya con contrato de 16-17 futbolistas. Habría que firmar unos 7 u 8 jugadores importantes y en principio con buen cartel en segunda división para conseguir eh, tener un bloque ganador. No olvidemos que el Elche este año tendrá uno de los tres presupuestos más altos de la Segunda División, ya que va a contar con el dinero de la ayuda por parte de la Liga del Descenso. Estará en torno a los 10 millones, la cantidad más baja, y 15 la más alta, dependiendo del pedigrí de los acompañantes. Hasta luego. El tiempo en Teleelch Radio Marca. ...con Vicente Bordonado... ...colaboran... ...Autochapa Blasco... New Césped Artificial... ...Autofima Hyundai... ...y la vaquería del Muy Buen día... ...de momento continúa la estabilidad atmosférica... ...aunque para este fin de semana... ...llegará una vaguada de aire frío en altura... ...poco profunda... Durante esta madrugada, bancos de niebla, sobre todo en el sur del Candaels, temperaturas nocturnas que aquí en la ciudad, en la estación meteorológica de Telaels, se han rondado los 15 grados, en el sur del Candaels, en torno a los 13-14 grados. Hasta las horas centrales del día, cielos prácticamente despejados. Por la tarde veremos algún intervalo puntual de nubosidad de tipo alto que tan solo va a enmarañar el cielo, viento en calma por la mañana. A partir de mediodía se activará el viento flojo de componente marítima, viento que tratará de frenar el ascenso de las temperaturas, pero lo cierto es que de nuevo alcanzaremos máximas similares a las de ayer en torno a los 26 grados. Mañana sábado, jornada de transición con nubosidad en aumento sobre todo durante la segunda mitad del día se aproxima a nosotros una vaguada de aire frío en altura poco profunda, en el último tramo de la tarde o entrada a la noche se podría escapar alguna gota a partir de mediodía, viento flojo de componente este temperaturas máximas en torno a los 26 grados mínimas que durante esta próxima madrugada en la ciudad bajarán por lo menos hasta los 16 grados durante la madrugada del domingo primeras horas eh, tendremos sin estabilidad atmosférica con nubosidad no descartamos algunas precipitaciones se registrarán tormentas en el interior de la provincia de alicante en zona de montaña por la tarde apertura de algunos claros eh... Continuará una relativa inestabilidad atmosférica, viento flojo de componente marítima y retrocederá la masa de aire cálido y esto se va a traducir en un descenso de las temperaturas máximas en torno a los 24 grados los primeros días de la semana que viene, marcados por la estabilidad atmosférica, aunque a partir de miércoles jueves nos visitará de nuevo otra vaguada de aire frío en altura que aportará inestabilidad y alguna precipitación.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 I delch. cerca de ti. Pensando en comprar un coche híbrido o eléctrico, no te pierdas los mejores precios de todo el año en híbridos y eléctricos del 5 al 7 de mayo en el stand de Citroën Marcos Automoción de Firauto. Las unidades son limitadas. Visítanos en el pabellón 2 de IFA antes de que se agoten. Citroën Marcos Automoción. Citroën Marcos Automoción. Ella es revelaria contra un imperi per tu. Has al teu costat durant tota la vida, tant en els bons moments com sobretot en els dolents. Has pensat ja en com agraïr lió en el seu dia? No es la farsa, es la teu amare. Regidoria de comés del Ajuntament d'ells. Eh?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 Pues mientras intentamos contactar con la sala de control de tráfico... ...vamos a escuchar una de las canciones pues, más famosas... ...del compositor y cantante británico, Tom O'Day, Another Love... ...mientras escuchamos, a ver si ustedes pues, pueden pasar un rato más agradable... ...si están, son algunos de esos conductores o conductoras... ...que han quedado atrapados... ...en las muchas retenciones que se producen a estas horas... ...cuando se acerca la entrada a los colegios... ...a los centros educativos de la ciudad... ...la circulación se hace, se complica... ...se hace más difícil en algunos puntos del municipio... ...así que paciencia, les dejamos con Ana Darlaff. Somewhere, so you know I care, but it's so cold and I don't know where I brought you daffodils and a pretty string But they won't flower like they did last spring And I wanna kiss you, make you feel alright I'm just so tired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 con la colaboración de Teleelge. La Glorieta, con Rosmaria Alonso. Bien, pues mientras intentamos contactar, eh, vamos con el repaso, contactar el, con la sala de tráfico, vamos primero con el repaso a la prensa nacional, hemos abierto ya las portadas de algunos de los diarios nacionales y hoy El País nos trae en portada la visita de Zelensky a la Haya ayer y eh, nos dice... ...también nos cuenta otras noticias... ...que el Banco Central Europeo... ...vislumbra el final de las subidas... ...de los tipos de interés... ...también nos dice que el empleo... ...batió récords en abril... ...con 20,6 millones de ocupados... ...el mundo... ...¿qué nos dice la portada... ...qué nos trae la portada del mundo?... ...pues que España lidera... ...la caída de las hipotecas... ...en la Unión Europea... ...tras el alza de los tipos... ...la banca española constata un desplome de la demanda de crédito superior a la media del euro y el Banco Central Europeo aumenta otros 0,25 puntos las tasas de interés y avisa de que no ha terminado. La fotografía de portada del mundo es diferente a la del país. Eh, no trae al presidente Zelensky sino a otro presidente, a Petro, el colombiano, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ...quien aprovechó ayer su encuentro en la Moncloa con Pedro Sánchez... ...para defender la lucha de América Latina contra el yugo español... ...y entre comillas, no creo que haya defensores... ...de que se vuelva a la época de siervos y esclavos. También el mundo nos habla... ...de que la Junta Electoral ataja al gobierno más incumplidor... ...expedienta a Isabel Rodríguez... ...a la ministra portavoz... ...por sus reiteradas vulneraciones de la ley... ...y avisa a todo alto cargo... ...y el Ejecutivo es el que ha recibido más actuaciones... ...y Sánchez es el único presidente multado. También en la portada... ...dedica la noticia del rey Carlos III... ...de su coronación... ...que va a ser a todo lujo en la bahía de Westminster... Y es que hay 2.200 invitados los que irán mañana a la ceremonia en Londres, una celebración con 11.500 policías que costará 114 millones de euros al Reino Unido. También eh, entrevistan al presidente de Uruguay, a Luis Lacalle Pou, Y entre comillas, en algunas de sus declaraciones en la entrevista realizada al diario El Mundo. Yo bajo los impuestos porque hay que estimular al que emprende, piensa, arriesga y hace horas extra. El progresismo es una actitud. No sé si el término lo compró o alquiló la izquierda, pero me gusta el orden y el progreso. Y la gente, cuando tiene libertad, la usa bien. Hay muy pocos ejemplos de todo lo contrario. En cuanto a la portada hoy del ABC, pues la dedica al asunto de las multas de la Junta Central y dice que la portavoz del Gobierno vulneró reiteradamente la neutralidad institucional. La Junta Electoral estudia sanciones de hasta 3.000 euros por el uso electoralista de las ruedas de prensa. ...y el Ejecutivo alega que sería censura... ...no poder contestar a las críticas de la oposición. La fotografía de portada del ABC... ...ni es Zelensky, ni es el presidente de Colombia... ...son los funcionarios de justicia, ayer... ...en Madrid, manifestándose... ...por esa huelga, la primera huelga de 24 horas... ...convocada ayer... ...hay, siete, hay seis más jornadas de huelga para el mes de mayo... Y, en, y titula el ABC, los funcionarios de justicia también quieren más sueldo, amenazan con una huelga general. Si hay dinero para unos, hay para todos, dicen tras la oferta a jueces y fiscales. Ya que estos también amenazaban con una huelga indefinida el 16 de mayo. Y vamos con otra portada. En el diario La Razón el país, vamos con el país, hemos dicho que la foto de portada era Zelensky ayer en la Haya, en el Tribunal Penal Internacional, tras visitarlo y nos titula el país, altos cargos de Putin, llaman a matar a Zelensky el expresidente Medev eh, y otros dirigentes abogan por acabar con el líder ucraniano tras el ataque con drones al Kremlin también nos dice que la trama de las universidades saudíes contada desde dentro entrevistan a un investigador saudí y cuenta cómo funcionaba o funciona la trama para ganar posiciones en los rankings mundiales una colaboración académica significa pagar en privado a un científico extranjero para que declare falsamente que su lugar de trabajo principal es arabia saudí y no la universidad pública española en la que ...ha hecho su carrera e incluso ha conseguido su cátedra... ...así está el mundo hablando hoy de esa trama corrupta... ...también nos habla de que la iglesia conocía los abusos de mi tío... ...habla del so el sobrino que desveló el diario del cura jesuita pederasta... ...y por último nos vamos a la portada de la razón y la fotografía... ...la dedican a Alberto Núñez Feijó... ...con el candidato del PP a la Alcaldía... ...de Cádiz, ayer. Y titula Malversación... ...Feijó se ofrece... ...a endurecer las penas como pide Bruselas. También nos dice que el PP negocia... ...para romper el bloque de investidura... ...el objetivo de Génova es atraer a los socios de Sánchez... ...con acuerdos en Cantabria, Aragón y Canarias... Y que los populares buscan dejar de aparecer como un partido que solo puede entenderse con Vox. Pues estos son los titulares de algunos de los diarios nacionales de esta jornada, la del viernes 5 de mayo. 101.4. Teleelch, Radio Marca.